Mañana 5 grados bajo cero es eh, la temperatura en la ciudad de Santa Rosa con la térmica 8,5 bajo cero. Eh, muchísimo frío eh, en la capital de la provincia de La Pampa. Vamos a charlar unos minutos con el economista, eh, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, Juan Aguielo. Juan Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Juan, eh, tratando de eh, que nos expliques un poquito qué está pasando eh, después de las PASO, eh, lo que pasó ayer... Eh, con la bolsa, el dólar, eh, a ver si, si podemos llevar un poquito de, de claridad eh, de lo que está ocurriendo en el país. Sí, claro, la idea es llevar un poco de claridad más que, más que nada teniendo en cuenta las declaraciones posteriores ¿no? del presidente sí. en una conferencia de prensa que, si me permitís, voy a calificar de lamentable, mm -hmm. eh, más teniendo en cuenta el contexto y más aún teniendo en cuenta que es él quien, quien preside, de alguna manera, los destinos de este país, al menos hasta el 10 de diciembre, y creo que en vez de llevar calma, en vez de tratar de ordenar la cuestión, eh, palabras como las que dijo, esas declaraciones, eh, no hacen más que, que complicar la situación. Pero a mí me gustaría tomar como punto de partida el hecho de que las constantes devaluaciones de o depreciaciones del tipo de cambio han sido... Digo, una constante, justamente, para la redundancia del gobierno de Mauricio Macri, porque parecería que lo que está sucediendo ahora es algo excepcional, cuando en la realidad, si, nos, si hacemos un poco de memoria y nos remontamos hacia mayo del año pasado, pasamos de 2018, ¿no? Pasamos en un momento de un dólar más o menos de 18 pesos, a un dólar que se duplicó su valor eh, aproximándose a los 40. Entonces, yo creo que algo más que excepcional, eh, esto que estamos viendo, es parte de la regla del gobierno, digamos, de, de, de lo que suce, ha tenido sucediendo durante el gobierno de, de la alianza Cambiemos, ahora nuevamente denominada Juntos por el Cambio. Más que nada, teniendo en cuenta, yo creo que hay dos factores fundamentales, porque siempre se trata de entiendo que los movimientos coyunturales llevan a tratar de entender qué es lo que está pasando ahora, pero a mí particularmente me parece interesante remontarnos y pensar en la raíz del problema, y la raíz del problema es el modelo económico de desregulación, tanto del mercado financiero como del mercado cambiario que se impuso a comienzos del gobierno de Mauricio Macri y que ha siempre tenido al tipo de cambio en un estado de volatilidad constante a veces mucho más, a veces más tranquilo, pero en definitiva Esa es una de las explicaciones y me parece que es la explicación madre de lo que está pasando. ¿En qué estamos? Seguimos estando en un modelo económico totalmente desregulado. Claro, ese es el, el principal problema que ves vos, es ese, es el modelo económico. Por, pero por supuesto, digo, es la madre. Ahora, sí. si querés podemos ir a pensar un poco más, eso digo como punto de partida sí. del análisis. Sí, sí. Ahora, si querés podemos ir a pensar un poco más en lo que pasó puntualmente luego de las pasos. Y yo creo que ahí tenemos dos componentes principales. El primero es eh, el tipo de cambio que estuvo sostenido artificialmente durante mucho tiempo. Porque, a ver, hay una realidad. El tipo de cambio venía muy calmo. De hecho, si tenemos en cuenta, tomamos como punto de partida eh, la devaluación fuerte de del año pasado, 2018. Eh, la evolución del dólar fue muy dispar respecto de la evolución... Eh,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 salían a hablar de números que la verdad sí. eh, mostraban incluso una victoria de Mauricio Macri o una, o una elección muy ajustada y como dijo, de hecho tomo palabras que dijo... El, el precandidato a presidente en el día de ayer, Alberto Fernández, dice el mercado se sintió estafado, al mercado le vendieron podri, eh, pescado podrido y bueno, las consecuencias las tenés al otro día. Entonces digo, ahí también cabe una responsabilidad grande del gobierno. O sea, retomando un poquito la, el análisis. La madre de todo el problema es el modelo económico porque es un modelo económico de desregulación. Las, de, las depreciaciones del tipo de cambio han sido... Eh, la lógica de estos casi cuatro años de gobierno. Claro. Digo, eso como punto de partida para llegar a la situación de ayer, donde se ve complementada la agitación en la semana anterior a las pasos y obviamente el sostenimiento de un tipo de cambio eh, totalmente artificial. Claro. Y si me permitís, sí. ir, para redondear la idea, ir hacia la, la conferencia de prensa del, del presidente, la verdad que me parece muy poco feliz y afortunado echarle la culpa al gobierno que está por venir cuando en realidad los factores que estamos viendo o que estamos tratando de analizar aquí, son todos pro, de los propios y no de los ajenos. Eh, Juan, eh, mantener esta tasa de interés eh, tan alta, eh, ¿qué, qué, ¿qué consecuencias tiene? ¿Es, eh, es ¿Una de las consecuencias fue lo que pasó ayer? A ver, la, la tasa de interés eh, alta tiene consecuencias en la economía real, eh, consecuencias complicadas, que complica el acceso al, al crédito, complica el financiamiento de cualquier empresa que tiene que por lo menos descontar un cheque, pero bueno, la realidad es que hoy en día es una, herramienta con, es una de las herramientas con las que cuenta el gobierno eh, a la hora de tratar de controlar un poco esto que está sucediendo. El gobierno tiene las herramientas, eso también es importante decirlo, y es importante seguir, eh, digo, conceptualmente explicando que el que tiene la responsabilidad de llevar adelante eh, una calma, una transición tranquila, es el gobierno y tiene herramientas para hacerlo, como las subastas de dólares, eh, la intervención del Banco Central, eh, el dólar futuro, digo, las herramientas las tiene, veremos cómo las utiliza eh, de manera tal, eh, de, de, porque, a ver, principalmente a veces pareciera que eh, hay, hay algo que pasas inadvertido, pero es bastante importante, ¿no? Y creo que el presidente y el jefe de gabinete, Marcos Peña, que es uno de los... De, digamos, de los eh, hacedores de, de ahora de esta suerte de, de, de, de, de, de salida revanchista, uh -huh. eh, es que en el medio hay gente, ¿no? Sí. Digo, pareciera que a veces se olvidaran de eso. En el medio hay, hay gente y pareciera que primasen más... Eh, El, el tratar a salir como sea a explicar la derrota del 47% y lo que está sucediendo, que en vez de acordarse de que tienen que gobernar todavía. claro Sí, sí, que, que siguen siendo el presidente Mauricio Macri. Eh, Pero por supuesto. Claro. Eh, Juan, y cuando se habla de los mercados eh, que, que, que están de moda, están utilizada por este gobierno, eh, que, que, ¿quiénes son los mercados? Ah, qué buena pregunta. A ver, los mercados... Eh, el, el, ¿Qué es el, el mercado? El mercado son... No dejan de ser personas, obviamente personas o tal vez fondos de inversiones y demás que van buscando estrategias para obtener una rentabilidad. De hecho, el mercado es un lugar donde las empresas se financian y eso, por ejemplo, es la bolsa. Mm -hmm. digo, y los mercados no son ni buenos ni malos, los mercados tratan de hacer su negocio. El problema creo que está de este lado del mostrador, digo, del lado del quien gobierna, de ver qué tipo de reglas le pones al mercado. Sí. De hecho, eh, todo, cualquier gobierno sale al mercado, por ejemplo, a tomar deuda en, en caso de, a ver, por ejemplo, yo siempre digo, una cosa es tomar deuda para financiar la fuga de capital y otra cosa es tomar deuda para financiar un proyecto de infraestructura para que tu economía crezca. Entonces, el problema, eh, yo no creo que sea el mercado, sino el problema es cuando vos desregulás y le permitís hacer a cualquiera lo que quiera y bueno ahí tenés las consecuencias. Sí, y también se puede decir que eh, cuando se habla de mercados y empresarios son los mismos que están en el gobierno, digo, hay muchos eh, cruces de intereses también. No, bueno, sí, desde ya, y creo que también eso un poco tiene que ver el hecho de esto, lo que te decía, de por qué se ha quitado cualquier tipo de regla, porque, bueno, los mismos intereses están en ambos lados del mostrador, y eso parecería, eso no, parecería no, me corrijo, eso muestra un total desequilibrio, por eso justamente cuando, eh, cuando eh, a ver, Una economía más balanceada, o mejor dicho, decisiones más balanceadas, serían de que, obviamente, a ver, todos queremos que a, a todos nos vaya bien, que la economía crezca, que, que, que los sueldos crezcan, pero para eso se necesita un equilibrio, y claramente qué sí, es algo que no hubo durante estos casi cuatro años de gobierno, fue un equilibrio. Digo, poner a un ex gerente de una petrolera a manejar la, la política energética, me parece que ahí hay un cruce de intereses bastante interesante como para analizar, ¿no? Entonces, esas cuestiones que se fueron repitiendo a lo largo y, a lo largo y ancho de, de, del gobierno de Mauricio Macri denotan un, un cierto desequilibrio respecto de los actores, o por ejemplo, poner a, a los Brown a controlar el comercio interior. Claro, y, sí. Sí, sí, sí, sí a un supermercadista a controlar a los supermercados. Exactamente, pero yo quiero recalcar en esto, porque a veces se cae en el facilismo de decir son malos. No, eh, digo, tienen que tener reglas claras como todos y a partir de eso estructurar un crecimiento económico. Sí, sí. Eh, Juan, eh, me quedo con esto de que el gobierno tiene las herramientas y bueno, si, y Mauricio Macri sigue siendo el presidente eh, eh, para tratar de eh, acomodar eh, esto que pasó ayer. Definitivamente, definitivamente, él es el presidente, él tiene las herramientas, él tiene el teléfono de Guido Sanneris, presidente de, del Banco Central, él tiene el teléfono de Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, y creo que en el equipo económico está la respuesta, obviamente. Eh, Lamenta obviamente y lamentablemente donde también ahí un poco va a jugar el rol del FMI porque bueno, el hecho de acudir al FMI, quiero recordar para financiar fuga de capitales producto de esta política económica nefasta que ha llevado adelante el gobierno, hace que a veces las decisiones tengan que ser compartidas ¿no? ¿El próximo gobierno quedó atado al fondo o, o se puede despegar? El próximo gobierno va a tener que sentarse, charlar con el fondo, generar las condiciones necesarias para poder repagar la deuda, y, eh, pero haciéndolo creciendo. Creo que esa es la clave, ya se ha hecho, porque convengamos que esta no es una experiencia nueva, eh, no hace muchos años, de hecho Alberto Fernández, actual precandidato a presidente, ha sido parte de esas negociaciones. Uh -huh. Y sí, obviamente, a ver, sería querer tapar el sol con, con, con un dedo Decir que no, bueno, cuando haya un cambio de gobierno el fondo no va a existir. La realidad es que el fondo eh, le ha prestado no a la Argentina, sino a un gobierno, lo cual es, es, es, es bastante, puede ser bastante criticado, ¿no? Mm -hmm. Le ha prestado uno, es el préstamo más grande en, en, en, en su historia, pero bueno, la realidad es que hay que hacer una vuelta de página en ese sentido, hay que sentarse, hay que negociar, hay que ir pagando, pero hay que pagar creciendo, no pagar a costa, del de salario de los argentinos, del desarrollo de los argentinos, de la educación, de la salud, de la seguridad de los argentinos. Me parece que esa es la clave. Y el préstamo del fondo ya casi se lo otorgó en su totalidad al gobierno. O sea, el que venga en el 2020 no tiene más desembolsos. Quedan un par de ah. desembolsos pequeños, el 88, 90% del préstamo se desembolsaba antes de las elecciones de octubre, claro. aproximadamente, sí, no, es, es, es marginal claro. lo que queda. Por eso la urgencia de sentarse a hablar con el FMI, y creo que es algo que eh, obviamente hay que hacer, y me parece, digo, a ver, hay una realidad. Cualquiera, cualquiera que asumiese el 10 de diciembre, ya sea una continuidad del fondo, de de, perdón, del fondo, es el furcio, una continuidad del actual gobierno o una continuidad o un cambio en, en el caso de ser favorecido, como parecería todo indicar que va a ser eh, el binomio Alberto sí. Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, iban a tener que sentarse, porque Mauricio Macri tampoco tenía hubiese tenido los, los dólares para, para devolver la, el, el préstamo ahora creo que a la hora de sentarse al frente del fondo hay posiciones muy distintas. Y creo que unas están más asociadas a eh, la reforma tributaria, a la reforma financiera, a la reforma eh, jubilatoria y a la reforma laboral, por, sobre todas las cosas, y otra que va a plantear una opción diferente que es, vamos a honrar los compromisos de la Argentina, pero generando crecimiento y trabajo yo creo que ahí está la cuestión. Sí, la primera de Macri y la segunda de Alberto Fernández. Sí, por supuesto. Claro. Bien, Juan, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos mucho estos minutos con Radio Kermés. No, más que nada eh, yo quiero tratar siempre de, de contrarrestar lo que, lo que dijo el presidente en el día sí. de ayer. Me parece que la población, los oyentes, todos aquellos que están escuchando tienen que saber que las decisiones las tiene que tomar Mauricio Macri, que la responsabilidad es de él, que me, la verdad es muy poco serio eh, salir y, y, y tratar prácticamente de, de idiotas a, a, a los votantes y, y echarle la culpa a ellos de lo que está pasando con la economía, la verdad es que el pueblo justamente, yo quiero decir la, la Argentina se expresó y, y hasta me parece que es, es una oportunidad perdida no de hecho, y para redondear creo que palabras más, palabras menos. Fue por lo menos un poco más sensata Vidal cuando dijo tenemos que escuchar lo que dijo la gente. Sí. Independientemente que pueden ser palabras sin sentido porque me imagino que serán de ese modo digo, es más una declaración para la tribuna que una realidad. Pero por lo menos salió a decir algo políticamente correcto. Lo de Macri realmente fue nefasto y es él quien gobierna hasta el 10 de diciembre. Gracias Juan, de nuevo. Por favor, hasta luego. Un abrazo. La palabra del economista, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, Juan Ayelo, pasó por Radio Kermés, 8 y 24 minutos.